Hey, eso es serio. <coughs> Yo estaba en el show que acaba de salir y por esa cosita, que se llama Iniar, antes de cantar bichota, me dice, mami, te ganaste el Grammy a mejor interpretación de <muchas> <muchas> <muchas> Ahora no hay break, papi.